No llega envuelta en la leyenda. Sus contemporáneos hablaban de su pequeño pie arqueado, su dorada cabellera, su voz melodiosa. Alcibíades la llamó incomparable. Jenofonte le atribuyó muchos de los discursos de Pericles. Pero h e r m i p o y Dropeites la ridiculizaron y vilipendiaron. Y Aristófanes en los Acarnianos la calumnió sin clemencia. El mismo Plutarco, que vivió siglos después, basó sus escritos en los libelos de Esquines y Antístines. Pero quién fue entonces a s p a s i a Según Policastor, historiador conocido por su honradez, a s p a s i a habría nacido en el 470 a.C. en Mileto y era hija de Rodos, un escultor. A los diez años leía con pasión las obras de los poetas y filósofos, especialmente las de Pitágoras. En Su adolescencia habría sido admirada por su extrema belleza e inteligencia, y se dice que fascinaba a todos los hombres que la conocían. Cuentan que un antiguo arcón t e llamado Sofrón llegó a Mileto y quedó prendado inmediatamente de a s p a s i a El otoñal hombre encendió la mente de la joven con sus relatos de las maravillas de Atenas, centro de poder y cultura donde se convocaban a artistas, políticos, filósofos y donde además había una clase de mujeres muy especiales, las hetairas. No eran vulgares meretrices, sino mujeres que preferían vivir sin los yugos legales y religiosos de las mujeres atenienses. Nada de g i n e s e o ...y Compartir las mismas inquietudes culturales y políticas que los hombres tenían independencia económica y además pagaban impuestos. Aspacia habría marchado rumbo a Atenas alrededor del 450 a.C. muy rápidamente esa mujer culta, refinada, bella y exquisita se convirtió en una celebridad y comenzó a frecuentar los mejores círculos de la ciudad. Su propia casa fue centro de reunión de personajes como Sócrates, Fidias, Alcibíades, Jenofonte y el líder del partido democrático y máxima autoridad política de Atenas, Pericles, quien se enamoró perdidamente de esta mujer que a los 23 años era madura para la época. No se sabe bien dónde adquirió a s p a s i a sus elevados conocimientos de retórica. Pero lo innegable es que era una experta en la materia y aparece en los diálogos de Platón como maestra de Sócrates. Por su parte, Esquines en su diálogo socrático a s p a s i a la menciona como maestra sofista. Pericles y a s p a s i a fueron amantes varios años hasta que finalmente él se divorció de su mujer y según algunos autores contrajo matrimonio con la d e t a i r a Lo cual aparece como insólito, porque la tradición y la misma ley impuesta por él i m p e d í a a los ciudadanos atenienses casarse con extranjeras. La supuesta excesiva influencia de a s p a s i a sobre Pericles, su condición de extranjera y esa vida libre e independiente impropia de una esposa ateniense provocó ataques de los conservadores. Celosos de su poder y una denuncia ante el areópago e por el delito de impiedad, una ofensa muy grave en no creer en los dioses. Sin embargo, a s p a s i a logró obtener el veredicto de inocencia gracias al apoyo de Pericles, que usó todos sus recursos para librar a su mujer de una muerte segura, como en el caso de Sócrates. El hombre que dirigió a Atenas en su etapa más gloriosa le dio a su mujer un tipo de respeto inusual en ese tiempo. La había tratado como su igual. Tras la muerte del gran estratega, Aspasia se casó con un rico comerciante llamado Lisicles, de quien se cuenta que gracias a ella se convirtió en un orador elocuente. Y luego de la muerte de su segundo esposo, las huellas de la otrora e t a i r a Se pierden en la historia. Aspacia de Mileto trascendió las fronteras de su tiempo no sólo como mujer muy seductora e inteligente, también como una libre pensadora de ideas avanzadas que logró acceder a la influencia y notoriedad reservadas hasta entonces sólo a los hombres. Esta milicia fue con toda probabilidad una pionera en la emancipación femenina que tiene como testigos literarios la Lisístrata de Aristófanes y, claro, cómo no, la Medea de Eurípides.